cantos de pájaros, al pisar cruje el suelo, si hay sol. ¿Y por qué participa la banda sonora de Real Menos? de Real Tarot. la ganas de que la gente disfrute con los dos, al 3 y a cuatro. Ahora es cuando empieza a transmitir Radio Nicosía, donde de las próximas dos horas estaremos en el ADE. Ahora es cuando existe la posibilidad de que digas lo indecible y aprendas a ver el mundo al revés. Y estés contento con ello, de que sumes nuevas perspectivas a tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar natural normal, y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo Nicosía. La última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta nicosía dentro de la, de la, de la, de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien se paró en dos nicosías, pero nosotros viajamos constantemente de un lado a otro de esta frontera y es desde, desde dualismo y de este vaivén que vamos a contar esta historia que es tan real y legítima como a cualquier otra. Nacer bien los hombres de las mujeres hermosas y salir de los escombros volando las mariposas. He visto vivir a un hombre con el puñal al costado, sin decir jamás el nombre de aquella que lo ha matado. Estos son mis versos, son como son, a nadie los pedí prestado mientras no pude encerrar íntegras mis visiones en una forma adecuada a ellas, dejé volar mis visiones, oh cuánto aburo amigo, que ya nunca ha vuelto, pero la poesía tiene su honradez y yo he querido siempre ser honrado recortar versos también sé, pero no quiero así que, como cada hombre trae su fisonomía cada inspiración trae su lenguaje amo las sonoridades difíciles el verso escultórico vibrante como la porcelana, volador como un ave, ardiente y arrollador como una lengua de lava. El verso ha de ser como una espada reluciente que deja a los espectadores la memoria de un guerrero que va camino al cielo y al envainarla en el sol se rompe en alas. Y alas es el tema de esta tarde bienvenido todos los nicocianos y bienvenido todos los radioescuchas que compartirán esta tarde dos horas de Derecho a Poder Volar y en este vuelo mágico que emprendemos todos juntos esta tarde como alguien dijo por ahí con un Juan Gaviota un documental o una novela eh, que ha recorrido el mundo, tenemos un volador extraordinario oriundo de Cataluña y que trae lo mejor de sí, sus alas desplegadas de, desde hace muchísimo tiempo y nos da el derecho también de montarnos encima de ese aparato maravilloso y poder volar. Adolfo Kibus bienvenido a Radio Nicosia muchas gracias Eh, en, dentro de las salas que nos hacen volar eh, yo creo que una de las importantes es el séptimo sentido todos sabéis que hay, hay seis sentidos que se hablan, ¿no? los cinco sentidos y el séptimo sentido, ¿sabéis cuál es? el séptimo sentido es el cine y diréis, ¿por qué es el cine? porque hace millones de años cuando el hombre empezó a ver que tenía otros semejantes y empezó a dormirse y a soñar y a crear la primera imagen de un compañero suyo el crear imágenes no es el cine sí. luego entonces es un sentido mucho antes de que la técnica le hiciese un arte entonces eh, eso es lo que nos ha volar hace millones de años ese séptimo sentido que lo teníamos por orden, podemos cogerlo sexto es la intuición como os todos vosotros y ese séptimo sentido es el cine que lo descubrió mi querido amigo ya fallecido, José María Núñez que fue el que fundó la Escuela de Barcelona y al que yo modestamente le dediqué un festival, un festival que llevamos por la cuarta edición, un festival internacional que se ha convertido en una referencia de, del cine que es tan anarquista como era él, ¿no? Eh, libre completamente. Y un festival que en diciembre, pues estáis todos invitados a venir, a seguir volando, que es desde el 9 al 14 de diciembre. Una pregunta. Y este festival... ¿Tiene unas normas, una temática o no tiene normas ni temáticas? Quiero decir, una temática para para como el, el cine es tan amplio y el mundo audiovisual es amplio, si tenéis apartados o temas concretos para tener un, un punto de, de referencia. El Festival Núñez, que podéis ver las bases en hoyescinertv.es, uh -huh. eh, evidentemente es un festival, en las bases ya lo pone clarísimo, es un festival de largometrajes solo, o sea, no, no es cortos ni mediometrajes es de largometrajes, nos están llegando de todo el mundo y lo único que se pide es que sea la obra de un creador, o sea el autor tiene que ser de, de la historia y de, de la dirección, como mínimo un creador como eran Núñez y evidentemente con ese espíritu de libertad total, con lo cual eh, puede participar, participa en cualquier eh, tipo de cine que se adapte a eso a esas cosas, a esas normas hay dos premios eh, uno al mejor a la mejor película de ficción otro premio Núñez al mejor documental de largometraje y luego hay un premio Nones nu a toda una trayectoria a toda una trayectoria dimos el primero a José María Blanco se lo dimos también a Luis Omar y este año todavía es una incógnita, o sea, ya, ya os la avanzaré en cuanto lo sepamos, ¿no? Está entre tres, cuatro personas, pero yo ahí no no, no quiero decir nada. El jurado decir que lo presidirá Juan Pedro Yaniz, eh, crítico de historiador de la BC, que tenemos a Carlos Mir de Barcelona Televisión, que tenemos a Luis Bonet de la Vanguardia, crítico de la Vanguardia, que tenemos a Néstor Catino de Argentina, que este año no, no nos va a cali las películas de Argentina, sino que lo vamos a tener en el festival, va a venir aquí porque ahora está dirigiendo una obra de teatro mía precisamente en la Avenida Corrientes y, y bueno también tenemos a Cristina Palacios de Chile, que tiene un programa de televisión en Chile y que también participa en la película esta Última Mía El Solitario ...y que también es jurado... ...o sea tenemos un jurado internacional... ...y este año decir que el año pasado recibimos 70 películas... ...de Canadá, Estados Unidos, de todo el mundo... ...pero que este año ya vamos por 70 y pico... ...y cuidado... ...ahora empezarán a venir las grandes... ...porque como se acaba el 20 de octubre la, la admisión... Eh, ...pues hay que tener en cuenta que... ...que al final siempre vienen muchísimas más ¿no? Estoy muy satisfecho del material que tenemos... ...o sea aunque no recibiésemos más... ...tendrá gana gran altura pero pero seguramente llegará mucho mucho más material y desde aquí digo que acordaos que el día 20 se acaba el plazo para este festival. También decir que el Festival Nones es un festival que aquella aquel cine que no tenga distribución, eh, nosotros nos encargamos ahí da, eh, la asociación y ahora hoy es cine como productora nos encargamos de la distribución de la película en España. Adolfo Eh, lo que yo leí fueron versos de José Martín, nuestro apóstol nacional en Cuba, y eh, él decía en sus versos que él tenía un, un amigo aragonés, y yo tengo un amigo catalán, y yo conozco mi amigo catalán, pero no todos los aquí presentes conocen a Adolfo Kiu. Háblanos un poquito de ti, de lo que has hecho de tu trayectoria, porque ahora haces el Festival de Nunes, pero es que no solamente eres el Festival de Nunes, eres un poquito más. Bueno, no, yo soy, como decía mi amigo Pedro Ruiz, soy un experimentoide aprendiz de ser humano, ¿no? O sea, <risa> cada día estamos, sí, super, pero a, a aprendiz de ser humano. Hombre, yo empecé en esto, pues eh, creo que a los nueve años, eh, a los diez escribí mi primera novela, que no se editó, evidentemente no se publicó, eh, a los catorce eh, hice mi primera película en Super 9 o sea o en sea, 99 milímetros no hay no, no, medio no me acuerdo era lo que me dejaron una cámara era todo un follón de aquella época eh, maquillando a la gente en medio de la calle eh, bueno en blanco y negro eh, era fantástico y fui el primero que hice las primeras fotonovelas porque yo con un amiguete que tenía una imprenta dijimos a nuestros padres de tirar la fotonovela adelante hicimos unas fotonovelas hubo mucho éxito la fotonovela no, no, perdona, es que nos dijeron nuestros padres que estábamos locos y que nos fuésemos al pues instituto que... a estudiar y cuatro años después se arrepintieron de no habernos hecho caso porque triunfaron las fotonovelas uh -huh. e hicieron mucho negocio uh -huh. o sea, yo en esto he tenido bastante desgracia porque en la radio hice un programa que que se llamaba solo para hombres hace muchos años, que era el consultorio de la Francis pero para hombres, en plan cachondeo, ¿no? Entonces hice un piloto que todas las mujeres que lo vieron, el marketing funcionó de coña porque se reían cantidad. Pero la agencia de publicidad que nos llevaba la publicidad del programa dijeron, Adolfo, lo sentimos mucho pero el humor no vende en la radio. Siete años después empezó a salir buena fuente Arus, etcétera. O sea que siempre me he adelantado me siete años... Y me parece que falta la, la floreta en el cul, ¿eh? La floreta que, que tenemos los catalanes en el cul falta, ¿eh? No, es que... Tengo es que, eh, muchos proyectos que llevan a esperar siete años para que surten. Pero bueno, solo para hombres seguiría un, un buen programa ahora en estos momentos. Eh, yo entonces a los 21 años como ella eh, me cansaba de tener que... mi padre me hacía llegar a casa con 21 años incluso, bueno, con 10, 20 me hacían llegar a las 9, que se cenaba en casa los domingos a las 9 salía con una chica que ella podía llegar a las 11 a su casa y yo ya decía, un, un domingo decía no, que mi abuela está enferma, el otro ya, ya no sabía a quién poner enfermo de la familia y dije, cuando haga 21 años me largo de aquí y tal Cuando llegué a los 21 años, ya no me acordaba que la había dicho años atrás, yo me fui a Madrid, encontré una serie de cosas allí, una pensión, la dejé y llego a casa y digo, mamá, prepárame la maleta que me voy a Madrid. Como había hecho 21 años y lo había dicho tantas veces, yo pensaba que se armería una escandalera. No, me hicieron la maleta y me fui a Madrid. Llego yo a Madrid, el primer mes en la pensión lo pagué por adelantado, el segundo lo pagué por atrasado y el tercero lo dejé de ver. Entonces eh, empezaron... Eh, mis andanzas en Madrid empecé a hacer radio con Julio Rico y tal eh, yo le presenté a Clara Isabel Francia que luego se casaron y fueron matrimonio eh, a partir de ahí eh Empecé a repartir con una DKV, me hacía unos líos en Madrid porque pensaba que era cuadre, volado como aquí, salía por otra calle, en fin, me quedé en la tienda vendiendo aparatos de alta fidelidad hasta que me dio la oportunidad en la radio, en Carnita Sánchez, que estaba haciendo el Estos España y me quiso para hacer los guiones del Estos España, me puse a hacer los guiones del Estos España y ahí nos dieron el premio Ondas, o sea, premio Ondas al programa, con lo cual en el año era sesenta y años naciendo en cuarenta y si en el año 66 nos dieron el premio Ondas, que yo participo de ese premio Ondas. Encarna Ahí, de noche Eso fue después aquí en... Sí, pero era la encarnita. Sí, era encarnita esta, sí, sí encarnita porque hay, había dos encarnas Sánchez, una la de Almería, la encarnita de noche, y otra la encarna de de Sánchez sí, del cuadro técnico de Radio Barcelona, con Isidro Sola, y encarna Sánchez, que hacía en el Taxi y todas la aquellas cosas. La encarnadilla haciendo la mini Sí, casi, casi. Y entonces bueno, en esa época empecé a dirigir en la embajada de Colombia, tuve una relación con Hispanoamérica muy grande y dirigí la compañía de teatro y me hicieron director titular del grupo de teatro de, de cultura hispánica de Madrid con 21 años era el actor de teatro y director más joven de Europa a partir de aquí hice cine con José María Zabalza etcétera, etcétera, un montón de cosas más y luego empecé a escribir novela negra eh, de, de bolsillo en Bruguera junto con mm -hmm. eh, soy padre de la novela negra junto con Andreu Martín, eh, compañero mío, más joven Y otro más mayor, que es González de Desma, que era el Silver Cane, de las novelas de Adulo de Bruguera, que hicimos. Aparte de eso, pues radio, eh, programas de televisión que hicimos en aquella época. Y bueno, al, pero yo creo que lo importante es lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Ahora he terminado la última película, tengo cuatro por estrenar de películas, porque al ser una asociación sin ánimo de lucro, da la casualidad que soy productora en Cataluña, me reconocen en Cataluña como el 2.409 pero en Madrid me dan número de expediente pero no me dan carificación de película con la cual no las puedo estrenar como no las puedo estrenar si no es una SL ahora unos compañeros me están montando una SL porque yo me quería marchar de aquí porque digo si este país no me dejan la última por eso es producción argentina y entonces pues creamos el Festival de Nunes y seguimos en el mundo del cine por no hacerlo más largo no creo que tienes una obra de teatro en Argentina en este momento que se está si sí, los tres días del cangrejo es una aventura de Alberto zomarras es un detective del año, un personaje que yo que se hizo una película también, maldita, de esas malditas que no se estrenó aquí, pero fuera así, eh, y que me presentó la primera novela que hice sobre... Alberto Zumarras, el detective en plan de tipo inspector cruzón, no tiene nada que ver, pero para que nos entendamos un poquillo el Alberto Zumarras eh, la novela me la presentó Marisa Ampere, fue la madrina, y entonces ahí eh, me pidieron en Argentina una obra de teatro y los tres días del cangrejo es una aventura de Alberto Zumarras, que además pienso rodar ahora en Navidades para hacer que sea primer capítulo de una serie de televisión, que se va a hacer supongo en Argentina y aquí en España espero venderla también, a Televisión Española me dijeron el año pasado que no intenté vender la aunque la quieran porque no pagan o sea, sé hasta los que pagan y los que no pagan porque me lo dijeron, sí, entonces soy pa pobre ya soy yo, ¿no? entonces solo falta que no me paguen, ¿no? porque las películas hasta ahora son las películas más caras de cine español hechas con menos dinero cero euros la, la película argentina no, esa costó 800 porque tuvimos que comprar un trípode y un micrófono, pero la, las otras, a mi amigo de Alzheimer 0 euros, no, 200 euros que me parece que a una campaña de 1 euro 200 euros, así se han hecho las películas y la de mi amigo de Alzheimer en cuanto esté en la SL se va a estrenar en 54 provincias españolas porque vamos a dar el 50% de los beneficios a la Federación de Asociaciones de Familiares de Alzheimer en este caso yo tengo mi mujer que ha padecido Alzheimer Eh, se puede decir que soy parte interesada pero cuando era jovencito con 20 y pico de años, y también los he tenido yo no tenía ningún familiar eh, subnormal, cuando se llamaban subnormales, y entonces yo hice cambiar ese nombre, con un programa de radio antes de los encarna de noche, con Pedro Bernal de que no se les llamaba subnormales sino disminuidos psíquicos, y entonces no tenía ningún familiar, con lo cual no soy sospechoso de que siempre, eh, es una de las cosas que no, no me gusta hablar mucho porque Adolfo, que... tú sabes que nuestro tema esta tarde se llama malas sí por eso lo digo y que haga es el símbolo del misterio del desplegmiento que representa el principio del movimiento expansivo que es la consumación del sacrificio voluntario es el altruismo como fuerza creadora y es el deseo de servir y la devoción y yo les traje a todos los participantes de hoy algo que no van a olvidar nunca y es un represent una representación simbólica de de una alita como punta de libro para que cuando la vean recuerden que tenemos aras para poder volar. Muchísimas gracias por haber estado en yo este quisí... espacio nuestro y sí. tienes las puertas de Radio Nicosia abiertas para toda la eternidad. Yo quisiera decirle una cosa. Yo sab Has sabido sobrevivir en los tiempos y has trabajado mucho y eso es una honradez. Y te diría que que yo creo que a mí, ¿sabes qué me pasó? Yo soy ya tengo una de edad y yo cuando era joven tenía 18 años, trabajaba de auxiliar de, de, de esto, de, de administrativa, ¿no? Y mi sueño era tener una máquina eléctrica, porque entonces eran de rodillos, ¿sabes? Sí, hombre, tanto. Entonces te acuerdas, ¿no? Y la mayoría de edad era a los 21. Me acordaba precisamente porque yo tuve que esperar a los 21 también. Y me acuerdo que ahora Estamos en internet y tú sigues con el cine, o sea, te has, sabido, has sabido crearte tu propia vida y, ¿cómo diría?, darle un sentido a tu vida y, y ser un filósofo de tu vida, porque has visto lo importante que era aquello y no has renunciado a eso. No, por supuesto que no, además estoy es, es súper satisfecho porque yo me hubiese retirado con una pensión altísima Porque iba a hacer 10 películas, cogió La seis mi mujer y me arruiné. Eso lo sabe Rosy. Estoy haciendo todo esto sin un sin un sin dinero. ¿Tú quieres decir que los seguros tienen alas? Sí, sí, por eso vuelan, no. pero de todas formas se puede conseguir. Y hicimos lo del festival y seguimos adelante Y estoy haciendo el mismo proyecto que quería hacer Cuando tenía dinero, sin dinero Y lo vamos a hacer Y todos los beneficios que lleguen de las películas A partir de ahora en Aibda Porque yo como presidente no puedo cobrar Porque los cargos son gratuitos Van para crear casas del audiovisual Las casas del audiovisual son lugares de encuentro Para personas que cuando lleguen a cierta edad Se encuentren capacitados mentalmente Pero que por circunstancias de la vida Se hayan quedado sin dinero eh, Para que no estén en la Estarán en este sitio que los recogeremos Y los recogeremos ahí Y seguiremos trabajando Haciendo programas con la televisión por internet que tenemos Para vender a Estados Unidos A todos los sitios contenidos Que es lo que tenemos nosotros Para ir generando y ayudando a todos los demás Esas son las salas que queremos hacer desde ahí Gracias por esta oportunidad que me habéis dado Y aquí tenéis un amigos para, para lo que queráis Muchas gracias Quedan muchas preguntas pendientes eh pero Será para la próxima porque si no nos vas a volver Venga, vale <risa> Si te quieres divertir A Radio Nicosia tienes que venir 91.4 Contrabanda FM Estras en el Universo Nicosía. Sí, sí, sí. Tiendele la mano a aquel ser que alguna vez te ha hecho daño. Porque la mala vibra no hace más que volver a ti. No, no, no, no. Y eso te hace menos. Es una y déjate querer sí y que así pasen los años porque la gente buena siempre se encuentra la salva pura siempre se une libérate hay gente sin piedad donde está el dinero casi siempre está el poder y la tentación anda por ahí también y la perdición anda por ahí también y la corru Esta tarde maravillosa que tenemos para volar todos. Tenemos aquí en esta avioneta divina especial para compartir con nosotros a Mares, a Clarixa, a María, a Silvia, a Ludolph y a David. Nuestro teléfono 93 31 77 36 6, para que ustedes también puedan llamar y si participan pues le puedan puedan reclamar su ala porque hay alas para todos el que llame y entre directo podrá reclamar su ala una puntita de libro para que cada vez que la vean recuerden que tienen poder para volar. Hay que desplegar las alas. Y de eso nos va a hablar uno de nuestros nicosianos más queridos, más hermoso, gracias, con esta sonrisa tan maravillosa, el Xavi. Adelante. Bueno, gracias, Rosy. Bueno, yo tengo unas alas amorosas, ya que emocionalmente me siento re realizado, ya que me siento querido por mi mujer, Y su cariño me proporciona un estado de plenitud y sosiego. Yo creo que en esta vida he tenido que luchar mucho para conseguir que mi instancia psíquica esté en armonía y me sienta bien conmigo mismo. Experimente una sensación de libertad. Pero siendo consciente que la libertad implica una responsabilidad muy grande. Ya que cuando uno experimenta ese soplo de libertad, yo soy consciente que tengo que ser respetuoso y compasivo con el género humano. La vida te pone a prueba, ya que las alas es un concepto en donde uno asume sus aspectos oscuros y también es consciente de la luz que uno desprende. El compromiso de la empatía con las personas y a la vez el sentido crítico, comulgar con la dualidad del yin y el yang, lo bueno con lo malo, etcétera También hay que saber integrar las cosas que te pasan en la vida, las buenas y las dolorosas, asumir que no somos perfectos, y que el camino no es una alfombra de rosas pensando que el sufrimiento nos acompaña tanto como la alegría y ser consciente que se tiene que capear barajando cuando uno vive unas ciertas situaciones que proporcionan en muchas ocasiones esa brisa agradable de sentir que uno puede andar por la vida cómodamente sintiendo esa sensación de libertad ...sentirse que uno forma parte de la sociedad sin colocarse en el lado del diferente... ...y saberse haber superado esa categoría que crea el estigma... ...y sentir y pensar que uno ha superado ese condicio de anonamiento... ...y saberse un ciudadano como otro cualquiera... ...en fin, mis alas están llenas de amor correspondido... ...y con unos sentimientos compensadores hacia mi vida y mi experiencia... ...aprendiendo cada día algo más y percibiendo conscientemente esta sociedad enferma y degradante, superándola y aprovechando todo lo bueno que hay en mí. Gracias. Gracias, Xavia, ha sido una reflexión muy interesante. Y ahora continuamos con, con una pregunta que tenemos aquí a una que no hemos presentado, pero no se separa de nosotros, no sé por qué no se va de ahí de dónde está. Lucía, ¿tú crees que el humor también es un ala? Buenas tardes. Eh, sí, sí, sí, creo que es una manera de despegar también, de, de acceder a otros estados, a otros mundos. Creo también que muchas veces la risa se contagia, que a veces un humor irónico, a veces un humor un poco no sé, picoso, también hace bien, también divierte, también ¿Qué congrega. Gusta, ¿Qué te gusta? te gustan las una ya entró una llamada, alguien que quiere su alita? Sí. Ah, atiende Lizard, a ver. Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿no? Santiago ah, ¿sí? me ¿Sí? faltaba entra ¿hola? ¿hola? ¿hola? ¿santi? ¿hola? colgaste? ¿la colgaste? bueno, pues cuando que vuelva a llamar que estamos aquí esperando esper, esperando para repartir alas ver, si Lucía, ¿qué te gusta más? Eh, el humor, la comedia eh, ¿qué es lo que más te gusta de, del mundo de, de la comicidad? de la risa me gusta el, el humor irónico en general sí Uy. A ver, que se acopla todo esto Sí, a ver, quiero decir que... Ahí, ahí va, ahí entra el santo. Sí. No pinches. A ver. ¿Hola? Hey, ¿Santi? ¿Hola? Hola. santi hola ¿Oyes? Sí, te oímos, te oímos, ahora te oímos. ¿Santi? Hola. ¿Santi? ¿Santi? No sé si se corta. Se corta. No importa, tú sigues insistiendo. Sí. No te escuchamos, Santi. ¿Santi? ¿Santi? Bueno, pues mientras entra, pues haremos alguna algún chiste, alguna broma. Eh, le pregunta a un niño en un circo, ¿Y tú qué quieres ser de mayor? Y el niño le responde, yo, pues, enano. Eh, bien Bienaventurados los que viven del sueldo base, porque pronto verán a Dios. Eh, si el trabajo fuera bueno, los ricos lo tendrían acá parado. Le dice un parado a otro, ¿cómo te las arreglas para mantener en pie a tu familia? Dice, pues, mira, he vendido todas las sillas, ¿verdad? Un camarero nudista se hizo famoso. ¿Ya? A ver Santi. No ¿Ya? Pues un Santi. Hola. Santi. ¿Senti? Un camarero nudista se hizo famoso por llevar una bandeja en cada mano y ocho donos. No va. Pues, mientras... Santi, logre entrar, u otro radio oyente, recuerde que nuestro teléfono es el 9331-77366. Tenemos aquí a la Duloc con su reflexión. Buenas tardes, Duloc. Sí, y bueno, las alas están para volar la imaginación, pero tenemos un problema, que si vuelas demasiado la imaginación... Pues nosotros los diagnosticados lo tenemos mal, ¿no? Porque claro, parece que cuando vives en un mundo en real, ¿no? O tienes un mundo mágico, o tienes un mundo espiritual, y parece que suena mal, o tienes un mundo de paranoias. o Y claro, nosotros los diagnosticados nos movemos en esa franja de a ver, ves que si, si ya quiero que se acepta como normalizado, ¿no? no es imaginativo y si utilizamos demasiado la imaginación por ser quiénes somos pues terminamos con mucha medicación y a veces rechazados, ¿no? También esas alas también nos las cortan, ¿no? En, vez, en, en una manera de decir, bueno, el diagnosticado pues no puede hacer esto, no puede hacer lo otro, es incapaz y le cortan las alas a uno, ¿no? Pero yo creo que a pesar de ello a pesar de que nos corten las alas, debemos seguir volando, volando, porque eso es nuestra libertad, y, se, y, y, se, y seguir hacia adelante, ¿no? porque si nos paramos, si dejamos de, de, de, de tener esas alas, de esa ilusión, de esa imaginación, realmente no somos personas mos de ser nos transformamos en cosas porque no tenemos alma no tenemos espíritu no tenemos el abstracto el abstracto que tanto llena y da sentido a la vida como a nuestro querido adolfo a nuestro querido adolfo el, el alma le ha dado las alas el alma le ha dado esa lucha por defender por, por defender eh, el cine no y trabajarlo desde desde el fondo no Y, ...y honrar y, la memoria de un compañero... ...y honrar la memoria de un compañero... ...esa es la libertad que buscamos... ...las alas... ...además la nacionalista sala. porque su obra... ...y su compañero también son de aquí, de Barcelona... Bueno. ...por tanto, pues mira... ...bueno, pues, pues yo diría que... ...bueno, que nos os cortéis las alas... ...que trabajéis la imaginación... Que, ...que... ...que imaginar es muy bonito y que soñar y los ensueños es lo más maravilloso y os quería decir que ayer estuve en el Jambore viendo a, al cuarteto de ensueño un cuarteto de ensueño por eso me acordaba de decir la palabra ensueño un cuarteto que se llama Aupa Quartet que lo lleva entre entre alguien Martín, Martín Meléndez que es cubano un cuarteto de cuerda en el Jambore favoroso, no os recordáis hace una actuación el vier, el el próximo martes a las 8 ya a las 10 de la noche y no os lo perdáis porque es maravilloso, hay una percusión y unas cuerdas. ¿Dónde está el Jamboree? Aquí en la Plaza Real, en el número 17, está Muy el Jamboree de, de, de Tarantos, que es de flamenco y el Jamboree la cava de jazz. Y o sea, bueno, la acaba de jazz es genial y um, a mí me, a mí me hicieron un regalo y ya esa persona Le doy las gracias por haberme hecho ese, ese regalo. Muchas gracias, Martín Beréndez, por tu obsequio. Felicidades. Y gracias a ti. ¿Dulor? ¿Ya nos entró la llamada? ¿Ya? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? Sí, es que no está, no está entrando. Pues en, mientras entró la llamada... Sí, Pues, invitamos a... ¿Ya? No, es que... ¿Santi? ¿Santi? A ver. ¿Estamos en el aire? ¿Sí? está, está. Oye... ¿Santi? ¡Santi! Sí, es que hay algo, debe estar con un móvil y no, y no está pudiendo entrar. ¿Ahí aparece? Sí, pero... Santi, te estamos escuchando. ¿No? ¿te escuchamos? No entra, no entra, no entra bueno pues, mientras entra la llamada de Santi pues vamos a escuchar la reflexión de David David, buenas tardes hola, buenas tardes eh, mi texto se llama Alas y dice así mis alas me fueron dadas mucho antes de yo saberlo desde el momento que en que fui concebido Y se desplegaron cuando nací Hasta que tomé conciencia de que no era eterno Entonces esas alas se me replegaron hasta hace no mucho En que de nuevo volví a desplegarlas Y con más fuerza que nunca Y la satisfacción liberadora ha sido tan grande Que me cuesta creer como fue posible que pasara tanto tiempo con ellas re replegadas el caso es que cada vez vuelo más alto sin ningún miedo a estrellarme porque mis alas no son como las de Ícaro y no se caerán pero tampoco vuelo sin ningún sentido aunque recomendaría mi experiencia vital ya hace un tiempo que no estoy por la labor de ir aconsejando a nadie que no lo quiera Y teniendo en cuenta que mi verdad no es la absoluta y lo que para mí ha sido válido, no tiene por qué serlo para otra persona. Aunque sí diría que no se tenga miedo a desplegar las alas porque, por temor a, la, a lo desconocido, porque lo que no se conoce no siempre es negativo. Pero vamos a ver si ya tenemos la llamada de, de Santi. Hola, ¿nos escuchas? ¿Santi? Hola. Vamos Santi. ¿Santi? ¿Santi? ¿Santi? Sí, te escuchamos. ¿No lo oigo? Sí, no lo no, oyes tú. Pues parece que no está muy mala la conexión. Hasta y luego. Y entonces en otra oportunidad le damos paso a Silvia Martín. para Hola, que... Hola, Santi. Si se... No soy yo ahora. Eso no es sé lo que pasa. No, No soy eh. No, no, no soy eh. A ver, te en un segundo y le digo Que yo represento que está No corte, Santi. Estamos intentando hablar con Santi. Estaba, estaba de viaje, Santi. No, no está para casita, Mariela. Pues mientras, quedamos con que el al otro. Vale, a ver si sale. 7 del 9 del 2014. Mira. Reflexión. Las hadas filosóficamente denotan libertad. Espacios en los que la poesía anhela la ansiada libertad. Libertad para elegir. Necesidad para alcanzar la felicidad es necesario luchar porque la seguridad es su pobre conformismo el conformismo comporta renegar de nuestros derechos, incluso necesidades en la mente la lucha con grilletes continúa lucha una condena que busca quizás salir de la soledad soledad de académicos doctores, catedráticos ¿dónde está el límite de las cárceles de las salas? hay quien piensa que el con el conocimiento da poder, el poder, la libertad. La libertad de las oportunidades condicionan las alas de la felicidad. Hay quien, quien se vuelve loco y llega a imaginarse realmente que tiene alas, con lo que sube, sube, sabe o sube a un pedestal muy alto para precipitarse sin red ni protecciones que amortigüen la caída y eviten un impacto mortal de necesidad. Como si un coche en marcha nos arrollara a gran velocidad, destrozándonos por ello por dentro, con hemorragia generalizada y fallos vitales que conducen a un coma o una muerte instantánea o inevitable. Gracias. Bueno, este es, el, este es el texto que he escrito. No puedo oír, pero espero que haya salido. Gracias, Santi. Es especial, gracias, como siempre. Nos eh, ha gustado ver, muchísimo. Vale, pues que tengan muy buen viaje, eh, muy buena paso, tarde. Y gracias bien, por entrar. No, no ha escuchado, pero sí cualquiera. No, no sé si no se escucha. Estamos en el aire. Pues continuamos ahí, con esta tarde de alas. Queda a las truncas, a las mojadas, a las vibrantes, a las especiales, a las aeradas, a las de todo tipo. Aquí tenemos alas de todos los colores y de todas las vibraciones. Por tanto, ahora eh, entra Silvia con sus alas. Buenas tardes, Silvia. Buenas tardes, Rosy. Espérate que Rosy, vamos a preparar primero porque la Silvia necesita los cascos. Ponemos una cuña y volvemos con eso. Perfecto. Noventa y uno punto cuatro Contrabanda FM Radio Nicosia Noventa y uno FM siempre un placer tus temas de no siempre de amor siempre llenos de cariño y entonces voy bueno porque no dedicártelo a ti también no lo de hoy que estás aquí también a mis compañeros al Nacho a mucha gente a la Dulureta a, a Alba a no sé entonces también pues muy especialmente para mi mami que está un poco escacharradilla la mujer para ella luego pues también para mi padre y bueno para la ALMU que tampoco no, no se encuentra muy fina yo me siento limitada soy presa de mis situaciones me puedo tirar más allá me enamoran nuevas situaciones como formar una familia con ese alguien que me gusta pero me da miedo de pronto me doy cuenta de que tengo unas alas y puedo volar sentirme libre al fin Y a la vez Con una gran paz Y alegría Vamos a tener algo mucho mejor Seamos libres Y encontraremos el remedio para vivir sin pena Porque volaremos Y veremos todos los colores del arcoíris en cada pequeño vuelo y siempre sabremos que ya no somos aquellas personas que no podían tirar más allá sino que tiramos más allá más allá más allá cada vez más allá y cada vez con más felicidad y más fuerza porque somos conocedores de nuestras alas Yolanda también se lo dedico Precioso si no Silvia Conmovedor y muy tierno Que es característico de, de tu Expresión, de tu sentir Y también quería decirles Que cuando reímos eh, Parece que Todos los problemas y preocupaciones Se quedaran detrás Y al menos por un instante Por un momento El pensamiento nos lleva a a estudiar los efectos de esta reacción de la risa en el organismo humano, teniendo siempre como premisa que algo tan placentero podía traernos muchos beneficios corporales. Hay quien ha dicho que la risa cura. ¿Alguien me puede argumentar esto sobre que la risa puede curar? Hombre, yo, yo creo que es una, una liberación de algo de dentro y siempre que es una liberación y encima es positiva, es pues que más quieres? Claro, claro. ¿Y entonces por qué la gente le le dedica más tiempo a llorar y, y a preocuparse que a reírse? Porque de la felicidad y el hombre no se acuerda sino solamente de las penas, porque es una, es una naturaleza humana. El hombre se acuerda más de los momentos de dolor por ser humano que es, que los momentos placenteros, los momentos placenteros los olvida con más facilidad. Y creo el hombre que, va a aprender a viceversa. Pues cuando utilicemos más cerebro, creo que utilizamos, ni tan siquiera utilizamos un 10%, Rosy, cuando tienes demás más, pero aprovechar las alas que la vida te da. Pues aprovechar las alas sí, pero de momento, de momento tenemos lo que tenemos, Rosy. Pues de momento tenemos un número musical tenemos una una canción que había pedido el David ahí, ahí va ¿qué más das?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 La risa provoca una importante liberación de hormonas, las endorfinas conocido conocidas merecidamente como las hormonas de la felicidad. Además se libera serotonina, dopamina y adrenalina. La explosión de carcajadas provoca algo muy parecido al éxtasis, aporta vitalidad, energía e incrementa la actividad cerebral. Cuando nos invade la risa, muchos músculos de nuestro cuerpo se que permanecían inactivos se ponen en funcionamiento y es un estímulo eficaz contra el estrés, la depresión y evidentemente la tristeza. Y ah, ¿qué tú crees? <risa> la risa la risa es fundamental. Ajá. Cuando uno no se ríe es que algo le pasa. ¿Y te ríes mucho tú? Yo si me dan pie. El humor inglés no me hace reír muchísimo. El humor inglés. ¿Ah, sí? Sí, a mí sí. ¿Tienes alguna referencia para saber nosotros...? Mi exmarido tenía ese humor en inglés. Era, es un hombre muy callado, muy serio, Ajá. pero tiene salidas así. Y yo me troncho de risa. Ya. Yeah. Sí. ¿Algo más? Sí. Uh, llevo un tiempo con la fantasía de que mi cuerpo... Está metido dentro de una tela de araña muy tupida. No se ve nada. No tengo noción del tiempo que llevo aquí. En una ocasión se abre un poco la tela de, de la araña y veo calles, luces, personas y pienso... Si yo pudiera estar ahí, entonces aparecen unas alas mágicas que me sacan de la, de la tela de araña y me llevan al exterior. Y yo estoy muy contenta de haberme librado de esa tela de araña que tanto me producía infelicidad. Oye, Ia... Yeah. Y no te gustaría más estar atrapada por una trampa sueños? No sé, no me lo he planteado. Porque los sueños quedan atrapados en los malos pensamientos traspasan. Y que caídos quedan atrapados, me parece que es así, el, el atrapasueños, atrapasueños. Y otra cosa te quería deciría, el otro día viniste con unos amigos, unos sí, compañeros, sí. háblanos de ellos un poco, y háblanos de sus, de cómo se llamaban, que vinieron a hacer a la radio, como es que vinieron, háblanos un poco de eso, que aquel día os fuisteis muy deprisa, y casi os perdí de, de vista, y os rescaté, y quiero que hoy, que si tienes cinco minutos todavía más, que lo expliques. Vale. Resulta que yo vivo en una residencia donde hay 33 personas. Casualmente encontré el radionicosia de Barcelona e inmediatamente vine. Y a mi amigo Chema le dije que también viniera, que le gustaría. Y entonces el jefe de los monitores dijo, «Ah, pues va a ir en más gente, tú, tú y tú vais a Radio radionicosia». Y no sabían qué hacían aquí. Pobrecillos, Poli. ¿No, ¿No les dejó opinar? ¿Se los obligó a venir? Sí. Hostia, qué fuerte, ¿no? Mi residencia funciona así. O sea, Hostia, hmm. qué fuerte. Sí, hmm. hmm. Pero tú vienes por, porque siente la necesidad de venir, ¿no? Yo amo Radio Nicosia. Yo vengo porque quiero. Ajá. Uh -huh. Que pone qué pena no qué pena qué pena sí sí que te tenga pena. que decir que tienes que venir y no te dejen elegir y pues gracias por haber estado aquí te llevas tu ala para que nos recuerdes siempre en este espacio de alas ya. y te vas a reír porque sabes que entraron dos hombres a un a un bar y uno pidió un cortado y el otro pidió un descafeinado y el cama y el dependiente le dijo sí pues yo soy un desgraciado de la vida un desgraciado es un cortado, ¿no? No, entran dos eh, personas en un restaurante, uno pide, dice, a mí me da un descafeinado, y a mi amigo le da un cortado, y dice el camarero, y yo soy un desgraciado de la vida. No, es que la es que la, la bebida es un desgraciado, hay una vida que se llama el desgraciado. Ah, no, no sí, sabía sí, sí, sí, sí, es una bebida que no sé si es un, que un... Se llama un desgraciado. desgraciado Entra y por eso y él quería un desgraciado que es una bebida ah, no, Es no, una sabía. bebida, sí Es un tipo de café algo así desgraciado Nunca te vas a acostar sin haber aprendido sí, es Pero ¿por qué dice el camarero que él es un desgraciado? Porque parece no, no, no. que está obstinado, ¿no? No, no, que él pide un cansado. desgraciado Pide un desgraciado ah, para que él, un desgraciado. Un desgraciado que es una bebida vale. Bueno, un café, un bombón Si acompañas café americano pues hay una cosa que se llama no te olvides olvidería los... que tenemos no alas para bien. volar ¿eh? no, no importa bien. cómo se traten en la residencia tú tienes alas para volar no me pues entonces compartimos ahora con Isat. Isat, buenas tardes, bienvenido. Gracias, Rosi. No, sí. Y el programa del de, tema de hoy de alas, mm. ¿qué nos traes? A mí, quan, quan s'ha proposat el tema aquest de les alas, se m'ha acudit les alas de la imaginació, no? Mm. Jo el que faig molt sovint és que quan, quan estic en... Quan estic a vegades que estic així una mica que no sé què fer o, o, o que no o que no tinc una feina clara en aquell moment, el que em funciona molt bé i em dóna moltes ales és agafar un llibre, no? I després un llibre i després, reflexionant, doncs, a vegades, eh, per exemple, doncs ara estava llegint el, el Josep Pla i, i he llegit un tros i al cap d'una estona reflexiono i m'adono que d'alguna manera he viatjat, diguéssim, fins a l'Empordà, diguéssim, no?, per exemple, i, i que llegint aquest llibre m'he desplaçat i he anat a parar a l'Empordà i, i, a més a més, doncs això et, et dona moltes, molta tranquil·litat i a mi em dona molta pau també, no?, de, de, de, de llegir, d'aprendre coses i, i veure que hi ha coses que no... que encara vas aprenent coses llegint i, i, i que coses que no en tenies ni idea, per exemple, tot el tema de dels pescadors de, de, dels sistemes que utilitzen per pescar que si les arts, que si el palangre tot un, hi ha tot un món de, de llenguatges, de paraules sí. noves i sí. tal, que és que és totalment totalment desconegut tot això I també, que ara desapareix amb les noves tecnologies del, de, dels des, des pesqueros aquí tan grossos que hi ha no? mm. que era això com tradicional com una cosa ja passada a la història i per la pensar-s'ho és mm. tan molt bé, no? és com buscar l'essència d'un mateix a través dels altres no? mm. jo el que trobo és això doncs, que amb, amb els llibres em, em donen molta pau i, i em trobo molt molt reconfortat sempre hi ha un llibre que doncs, aprens coses no sé Yo pensaba en esto también hoy, ¿no? que estaba leyendo unas poesías de casualidad que encontré en un blog d'una amiga de una amiga y, y es muy reconfortante esa sensación de, de mm. compañía mm -hmm. extraña pero cercana. ¿no? Sí, sí, sí. En, en los libros, en la lectura. Clar. I lligat amb això de les ales, doncs, sempre que llegeixo d'un altre país, doncs, és com si viatgessis en aquell país no? De que estàs a casa teva però d'alguna manera vas a petar allà en, a, en, aquell, en aquella zona o, o on sigui no? Bueno, yo quisiera decir una cosa, si me permites, antes de coger la llamada, es que Almu está ingresada y la van a operar, y el Ramón se ha roto el fémur y, bueno, y pues nada, les damos un besito cariñoso y nos vamos a ir a visitar y cuando podamos ir, cuando el médico nos perde, perde, perde, perde, nos den permiso para irnos a visitar, pues iremos a visitarlos. ¿eh? Y, bueno, va a ser difícil la semana que viene porque muchas estamos fuera, pero la siguiente será más fácil y ya nos organizaremos para irnos a visitarnos ¿vale? un besito Almo y un besito Ramón desde aquí desde Radio Nicosia que os mejoréis gracias Duloc por tu, por tu mensaje y también les recordamos a nuestros amigos que no importa que estés en una cama Eh, que el cuerpo esté preso de algún aparato quirúrgico, de algún yeso, el pensamiento es libre. Y esas son nuestras salas. Donde quiera que estemos nosotros, podemos volar. La imaginación puede ir a cualquier lugar. No tiene fronteras. Y se ha probado científicamente que un pensamiento llega libre a cualquier lugar, no importa dónde esté la persona, y a veces hay quien le llama telepatía, psicometría, hay muchas facultades, de hecho desconocidas, aún por la ciencia, pero una persona se puede comunicar con otra de un extremo a otro del planeta. E invitamos a estos dos compañeros que están en esta situación hospitalaria que despleguen sus alas, que puedan volar, que... Piensen en la poesía, en la literatura, en el cine del cual hemos estado hablando, que hay muchas, muchas salas, lo que eh, tenemos que mover las salas. Rosy, justamente hablando de, de pensamientos y sentimientos que llegan desde otros lugares del planeta... Lo tenemos acá, Marcio, que está escribiendo, que nos está escuchando desde Brasil. Y que uh, dice que quisiera tener alas y salir volando directo para aquí para estar con nosotros. Noches, ¡Marcio! Uh, uh. ¡Ay, que se me satura los micros! ¡Marcio! En noviembre, coge el Boeing 500 y vuelve, que te esperamos con los brazos abiertos. A ti y a la Carol, que os queremos mucho. Vuelve, vuelve con el Boeing. Ese sí que tiene alas. Bueno, Isaac, muchas gracias. Y también a Duloc, muchísimas gracias por haber compartido sus experiencias. Y damos paso ahora a Ferran. Y luego a Jaume Que está aquí al lado mío Esperando que tenemos una Ah, ¿Tenía? tenemos una llamada Un momentito, a ver ¿Quién entra? Arturo de Granada ¿Quién entra? Arturo, Granada. Art Art Arturo Hola Arturo Hola Arturo Buenas tardes Hola, buenas Ah, ahora, ¿nos oyes? ¿Nos oyes? Buenas tardes bien? ¿Nos oyes bien? No nos oye. ¿Nos oyes bien? Eh, oigo por la radio. Por, por, por la radio, no sé sí si tienes que oír. Por la radio, oídos por la radio, si no se oye por el teléfono. Por la radio, oídos. ¿Sí, no? ¿Sí o qué? Ah, vale. ¿Vale? Sí. Bueno. Ahora te paso con la presentadora del programa sí, sí, de sí, hoy. Sí. Vale. ¿Hola? ¿Arturo? ¿Hola? Bueno, no sé si me escuchan o no, de todos modos yo te lo voy a decir. ¿Sabes que uno de mis sueños es ir a Granada? que eh, Ustedes fueron los inspiradores de la canción de cantautor eh, mexicano Agustín Lara y ha recorrido el mundo entero. Dicen que Granada es lo más hermoso que España tiene. ¿Es cierto eso? No sé si te escuchan. No los escuchan, ¿no? Pues sí, cuando quiera está invitada a venir por aquí. Sí, sí, no soy. ¿Pero qué me dices de Granada, Arturo? Hola. Hola. Bueno, de Granada en particular, no tengo intención de hablar, pero bueno, pues Granada tiene tiene de todo. Tiene playas, tiene montañas, monumentos. Ah, vale. Vale, ven a buscar. ¿Y vas a entrar con una reflexión, Arturo? Sí. Sí, quería hablar sobre Podemos Discapacidad. Ajá. Del grupo de enfermos mentales. Ajá. ¿Te escuchamos? Eh, Somos un grupo de... ¿Cómo? Te escuchamos, te escuchamos. Sí, mm, vamos a ver. Eh, nosotros... Mm, hemos llegado a un grupo de personas eh, a través de podemos de una plataforma de ciudadano y de un partido político en concreto de la ciudad ahora eh, que tiene la intención de que darle la, la voz al, al pueblo y se creó lo que es el círculo de discapacidad para mm, eh, a tener accesibilidad a aquellas personas pues que por su situación pues no tenían eh, esa, esa oportunidad Eh, los enfermos mentales eh, somos por historia un, un colectivo que ha sido vulnerado. No, no estamos siendo oídos por, por la sociedad y, y prácticamente lo que es el sistema político no, no ha tendido a las necesidades que son pues, pésimas. ¿no? Eh, dentro de Europa somos los, el peor país que, que está en en lo que es calidad de salud mental Y entonces pues estamos haciendo varias cosas Creando documentos reivindicativos eh, Intentando eh, luchar contra la estima Mediante el del powerpoint Vídeos que queremos hacer Bueno, una serie de cosas que queremos que plasmar Dentro de, de, de un grupo político Que nos, nos da la oportunidad de hablar Y de, de exponer nuestras necesidades Y de exponer todas aquellas cosas Que, que, que se, se nos ha olvidado siempre a lo largo plazo de, de, de la historia arturo y hace hace cuánto tiempo que se reúnen Uy, no sé si sí, el... hola nos escuchas nosotros pues dentro del grupo de enfermos mentales no nos llevamos mucho llevamos un mes dos meses más o menos aproximadamente más, más... Nos hemos estado con el verano y demás y, y ahora mismo estamos cuando estamos dándole más, más caña ¿no? y ¿Sabes qué pasa Ramón? No, ha dicho que se llama Arturo. Arturo, Arturo. ¿Sabes qué pasa? Que no nos funciona muy bien el repetidor, eh, no sé qué pasa con las llamadas, que no termina de entrar y entonces se corta. Si quieres nos puedes llamar la semana que viene o dentro de 15 días que vaya mejor la, la conexión telefónica y volvemos a tener un diálogo más fluido porque ahora no se puede tener muy fluido. ¿Qué te parece? Pues por mí es estupendo. ¿no? Vale, y, y a ver cómo te hacemos llegar por, tu ala, ¿no? Una de verdad boas. Tenemos ah. dos alas, una para Brasil y otra para para Granada. A ver ¿Pero? cómo llegan estas alas hacia allá. Volando. Bueno, bueno, si son tan diestras, a ver si todo, todo el grado de altura que pueden alcanzar. Pues muchas gracias, Arturo, por tu participación y... Te digo que conozco a Podemos, soy miembro de Podemos y cuenta conmigo. Lo que podamos hacer por ustedes, pues aquí estamos. Gracias y esperamos tu próxima llamada. Que mucha fuerza y, y sí que se puede. Sí, siempre di que sí. Eso es un ala muy poderosa. Di siempre que sí. Sí que se puede, sí. <risa> sí, siempre. Sí, sí. Pues entonces, ¿nos vamos con un número musical? Sí. Que sea romántico, por favor. Dulce para nosotros los, los menos jóvenes. Ya los, los jóvenes complacidos. Y entra Ferrán y entra tu Yauma. Número musical. Mientras su directo Ferrán, ¿vale? Vale, presentarte. la <risa> azul. I de provisor el viento rápida me dejo y me he volar en el cielo infinito que solo para mí Volaré oh, oh, Cantaré oh, oh, oh. El blue Distinto de blue Felice Vistaré en la zona Hecho por sueño parecido no volverá más me pintaba la mano y la cara de azul y deprovicion de en el torno a no me llevo y mi cha chahira... querés intentamos pero tardaremos en repetir porque ahora ahora entra bueno ahora llama juan carlos de zaragoza juan carlos una alita para zaragoza juan carlos nos oyes bien para zaragoza Mira, Juan Carlos, ¿no bien? nosotros sí, tú nos oyes... por el ordenador, no por la radio. Vale, muy bien, o sea que va a haber un diálogo fluido. Si se cortan, no te preocupes porque no estamos funcionando muy bien en la tabla, ¿eh? O sea que puede que falle. Te te paso la presentadora que te va a preguntar. Ella no te conoce porque eres el corresponsal de Zaragoza y Gracias. te llamas Juan Carlos. Ella hoy tocamos el tema de las alas y te la paso. Se llama ella Rocío. Adelante, Rocío. Sí. Hola, Juan Carlos. Bienvenido a este espacio Hola, de Rocky, alas. Encantado. Bienvenido a este espacio de alas de Radio Nicosia. Vení a hablar eh... bien disfruto mucho cada vez que alguien comparte un tema que sale del corazón y es que es que alas para mí es algo más que un símbolo eh, nos tienes algo sobre el tema además de toda la maravillosa información que tienes que tener ya tú en tu acumulada en tu cerebro a ver dime cuéntanos algo vamos a ver Como... Primero os mando un abrazo a toda la familia de nicosianos y compañeros de enfermedad en general. Primero os mando un abrazo a toda la familia de nicosianos y compañeros... Ay, se escucha repetición. Que conocí la semana pasada y me acogiste muy bien. Que conocí la semana pasada y me acogiste muy bien. Bueno, como buen acuario... Bueno, como buen acuario... Y además nació el día de los enamorados... Qué rico. el amor son mis alas. El amor por la vida en toda su amplitud. por la familia, sobre todo por mi madre, mi hermano y mi sobrino. Por los paquijillos de todos los padres, de padres choderosos. Por la amistad. ahora desde mi jubilación por el voluntariado por el ahora desde mi jubilación por el voluntariado mis inicios discretos en la radio mis inicios discretos en la radio y el fútbol en general y del Real Zaragoza en particular son mis alas y me da alas son no mis alas y me da alas los eh, los ahí, hay el humor como no también Sobre todo el humor surrealista Groucho Mas sí. Tip sí. José, sí. José Millán Pero también Benny Hill Mr. Bean, todo lo que me provoque una sonrisa Pero también Benny Hill, Mr. Bean Todo lo que me provoque una sonrisa Mis salas son la música, Coldplay, U2 mirar a hacer hacer algo por los demás. En su momento salvé la vida de la persona que más quería, mi amada María Pilar, y la divina perro, perro, perro también, Bruna. Quiero dejar el mundo un poquito mejor de lo que me lo encontré. Perro, Quiero dejar Y ahora mis alas, mis ilusiones en contra de una chica que quiera formar una familia. Una ilusión que quizás se en realidad. Paz y amor a todos y a todas. Juan Carlos. Amor a todos y a todas. Eh, nos encanta mucho sí. lo que nos estás diciendo y por ello tienes que reclamar Tu ala se la acabo de entregar a lucía yo estuve en zaragoza fui por dos días y me pasé una semana Zaragoza, sara disfruté y parará divertir pero ahora no te puedo llevar el ala por tanto te la mando con lucía muchísimas gracias y tira. te queremos de todo corazón me alegro ahora que conocistas del pilar es los que queráis Perfecto, Muy bien queremos que sean muchos los que piensan como tú, cambiar el mundo, queremos un mundo mejor, y yo soy partidaria, creo que me considero una de las líderes a la vanguardia del espiritualismo de querer un mundo mejor. Muchísimas gracias y te esperamos aquí en Nicosia, y buenas buenas fiestas del un Pilar. Si me dejas si me dejas hablar tres minutos, por favor. Sí, somos muchos esperando, pero di, di, el tiempo es tuyo. Sí, somos muchos esperando, pero di. Sí. Solo tres minutos. El tiempo es tuyo. Sí, sí. Es para hablar de la Asociación Alaca Pertenezco, ASAPME, Asociación Aragonesa por Salud Mental. Asociación Alaca Pertenezco, ASAPME, Asociación Aragonesa por Salud Mental, que cumple el 30 aniversario. Asarme, mental, que cumple... El y el doctor Don Luis Rojas Marco impartirá una conferencia magistral el día 9 de octubre. el doctor Don Luis Rojas impartirá una conferencia magistral el día 9 de octubre. ¿La podemos escuchar la por tarde. Facebook o por Internet? ¿La podemos escuchar por Facebook o por Internet? Ya me enteraré. Ya me enteraré. Y luego el 10 de octubre es el elegido para la OMS, como ya sabéis, para conmemorar el Día Mundial de la Salud Mental. El 10 de octubre es el de elegido para la OMS, como ya sabéis, para conmemorar el Día Mundial de la Salud Mental. En Zaragoza llevaremos a cabo un encuentro con las asociaciones miembros de FEAPES Aragón. Ah, en Zaragoza llevaremos a cabo un encuentro con las asociaciones miembros de FEAPES Aragón. A las 12 nos recibirá en el Palacio de la Alfajería la vicepresidenta primera de las Cortes la de Aragón. De Aragón. Bueno, y hay más actividades, pero hay que dejar pasar a los demás compañeros. Un abrazo muy fuerte a todos. Un saludo. Gracias, gracias, Juan Carlos. Hasta otro día que los, la, la radio funcione mejor. No sé si es que se acopan el ordenador que tenemos de nuevo o hay algún fallo. No sabemos lo que pasa, ¿vale? Un abrazo desde Barcelona, desde Radio Unicose de Contrabanda. Un beso. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Adiós. Sucede que se ha coplado el ordenador. Radio Nikosia, donde la locura y la gordura se fusionan. 81.4 contra Banda FM. Ferran, buenas tardes Hola, buenas bienvenido tardes. a nuestro espacio de alas ¿qué tienes para volar? pues eh, tengo acabo de llegar y os estoy conociendo y tampoco sabía cuál era el tema de esta tarde lo primero que me ha pasado es que realmente me he emocionado mucho con, con lo, que, lo que habéis ido diciendo y como yo de profesión soy médico Luego teatrero y luego payaso. ¡Uy, uh, qué bien, ¿no? Voy, voy evolucionando. Lo que se me ocurre, lo que se me ha ocurrido con las alas es que tenemos dos alas dentro de nuestro cuerpo, todos, que son los pulmones. Y que, bueno, de alguna manera es una simbología muy bonita, ¿no? Acordarlos. Pero creo que el teatro y ser payaso son alas, ¿no? También. Muy también. fuertes, muy fuertes. También. Hablámos del teatro y de y del Bueno, el teatro del... yo lo utilizo como como herramienta terapéutica para, para para rescatar pues pues cosas, ¿no? Personajes, a veces esos personajes que no no exploramos demasiado y que también todos tenemos, pues todos tenemos de todo. Con el teatro pues igual, no sé, si somos cobardes nos convertimos en valientes, si somos tímidos pues nos convertimos en audaces. Entonces el teatro es una terapia. Se utiliza, se puede utilizar ¿Qué especialidad es la tuya? Como médico yo trabajé En cuidados paliativos con personas Con enfermedades terminales ¿Entonces podemos ser eh, eh, miembros de ese teatro? ¿Podemos participar también? Sí, me encantaría, claro ¿Dónde <risa> lo tienes y cuándo lo haces? Bueno, lo, lo montamos, lo estamos montando con Luz Y con Carmen Y bueno, eso el lugar es lo de menos Ya encontraremos un sitio donde hacerlo ¿eh? Pero que sí, que estamos con pues muchísimas ganas Pues cuenta conmigo, bueno, me encantará, aquí. ¿no? ¿Tú y... como payaso qué haces? <risa> intento intento reírme de mí. Ah, ¿te ríes de ti mismo? Claro, ¿Sabes que forma? el hombre es el único capaz de reírse de sí mismo? Eso dice, sí. sí, sí. ¿Además de reírse de los demás? Eh, bueno, es una gran capacidad, ¿no? Puede ser reír de uno mismo a partir de ahí. ¿Qué te llevó a, a hacer esa diversidad de... De cosas tan tan diferentes de médicos teatrólogos payaso qué que qué fue lo que nació dentro de ti que te llevara a eso porque eso no nace en un día no. eso se va formando hasta que explota como como esas alas maravillosas bueno mi madre ya me decía que, que tenía mucho de payaso no pero bueno, claro, no me lo creía. Me llevó pues llegar el momento en mi vida en mi vida profesional de, de quemarme como, como médico como para, por estar trabajando con, con personas que se morían siempre ¿no? y a partir de ahí buscar una salida y la salida que a mí me sirvió más fue fue la psicoterapia que entre en ellos y luego el teatro en la forma de, de expresarme yo de poder moverme gesticular y ofrecer algo más de lo que hasta ese momento sabía de mí y el payaso ya como como el otro pasito más adelante de decir, bueno, pues si soy capaz de, capaz de reírme de mí, igual pues alguien disfruta viéndome o haciendo alguna de las cosas que yo ofrezco. ¿Tienes algún algún proyecto específico de que nos puedas hablar algún, del personaje de bueno, algún ver... tema específico del payaso, algo a, a cual se oriente? El payaso es el vivir el presente, en el momento, en el aquí ahora. El aquí y el ahora es la, la autenticidad de la vida, porque el futuro o el pasado son cosas que ya ya no está alguno todavía no están, ¿no? Entonces, el payaso es la, la excelencia de, de la improvisación, de la espontaneidad, de la curiosidad. Es vida auténticamente vida. Pero tú, pero creo que el payaso es un personaje muy fuerte, el payaso tiene mucho que decir porque tiene siempre tiene cara para reír, pero pero muchas veces con ganas de llorar. Es un personaje sí. significativo, no es cualquier cosa dentro del mundo del, del humor, de la de la comedia, de la de la Pues la vida también son momentos de alegría y momentos de tristeza, entonces también saber estar en la tristeza y a veces ofrecer lo que uno tiene y eso, bueno, llega a los demás, claro. hace reír o no, pero llega a los demás, seguro. Ferran, yo quisiera hacer una pregunta si me permitís, Rosi. ¿Cómo es que llegase a un acuerdo entre los tres, Ferran, Carmen Luz, para formar esta este grupo o esta compañía y esta compañía que queréis, que queréis formar y para quién está pensada y cómo si habéis hecho una línea de trabajo? ¿Cómo, cómo cómo pensáis, ¿Qué, qué, qué, ¿qué a quién le puede interesar? Bueno. ¿A quién creéis que, que va dirigido? ¿Por qué no habéis pensado esto pues, todo esto? Bueno, todo me ¿Veis? Sí. Todo ha surgido de una forma bastante anárquica, ¿no? Como, como somos, ¿no? En definitiva, ¿no? Y ha salido a través de, bueno, creo que a través de los talleres de también que estaban haciendo el Luci Lucy Ferran en, en Casa Carmela, ¿no? ¿Eh? Mm. Que es el, en ese espacio también, aparte de hacer el taller de cocina de Nicosia, se hacen otro tipo de terapias, ¿vale? Y cursos y tal. Y ellos son unos de los que hacían un, un curso terapéutico, ¿vale? Y a raíz de, de nuestra amistad y tal, y hablando a veces pues de los talleres que se hacían con, con Nicosia y otras cosillas, pues surgió un día, ¿no?, esta idea, ¿no? Porque es muy interesante. Yo he estado haciendo el taller con ellos este año pasado, puntualmente, ¿no? Y he visto los resultados desde mi perspectiva, desde, de, trabajando desde mí misma, y considero que es muy interesante, ¿no? Entonces, no sé si me he expresado sí, profundamente sí. sobre este tema, pero ha surgido todo como muy... Y entonces, muy... si un oyente estuviera interesado, ¿qué requisitos pedís para el oyente y cómo se podría poner en contacto con vosotros? Sí. Bueno, en definitiva, yo creo que podrían ponerse en contacto conmigo o con Ferran, pues ver, un teléfono, una, un, sí. una web o lo que sí. sea. Yo ahora paso paso a Ferran y que lo explique. ¿de vale, muy bien, muchas gracias. Bueno, no lo teníamos previsto ni organizado, con lo cual pues que se pongan en contacto con nosotros o sé sea, si aquí os podemos dejar la, la dirección, contacto. No, no, díla tú por teléfono, ¿Sí? por, por radio, si sí, el correo, dílo. Pues yo correo, me llamo si no Ferran. La, la web la página web donde podéis eh, dirigiros es ferranlugo.com Y eso será lo más sencillo ¿y cómo vais a tocar el tema del teatro? ¿va a ser un teatro del absurdo? ¿un teatro clásico? como un teatro más corporal? ¿un teatro más de poesía? ¿más recitativo? ¿cómo lo incluso tú esta clase de teatro que queréis expresar? ¿más así, más mímica, más de payaso? como todos los has explicado tú ¿cómo lo enfoca, queréis enfocarlo? ¿o ya cuando tengáis el grupo lo hablaréis entre todos? ¿Cómo, ¿qué idea tenéis en general? normalmente trabajamos Desde la, Entonces, desde la improvisación con lo que viene la persona con lo que el grupo igual en ese momento eh, quiere trabajar quiere quiere exponer pues sobre eso ya ya ya montamos el, el, el taller no O sea que no hay intentamos no trabajar desde un guion ya ya vale. establecido sino algo que, que sucede que aparece y que siempre Dime se va. otra vez ferrán lugo puedo seguido Ferran, lugo, lugo. lugo. puntocom Google.com. Bueno, porque si me lo preguntan, sí. ¿eh? que seguramente habrá alguien interesado, yo le digo. Muy bien. ¿Vale? Encantado. Bueno, presentadora, si quiere usted se continúa Nada, vale. Las gracias por haber estado aquí. Que sepa que tiene las puertas abiertas y que lo esperamos para la próxima. No será con alas, será con algo mucho mejor. Con la cabeza, con los ojos con todos los sentidos, con todo nuestro corazón. Que tengan mucho éxito en, en esta nueva empresa, sí. en todo durante todo el éxito que has tenido en tu vida, y que sepa que esas alas tan grandes que tienen, que no solamente puedes volar, sino también puedes abrigar a muchísima gente que no es capaz de volar. Que sepas que puedes hacer que sus alas crezcan. Y estoy convencida de que tienes todo el potencial. Muchísimas gracias a ti y a tus compañeras por haber estado aquí, su presencia es especial, maravillosa sin ustedes, Nicosia no podría existir gracias y hasta la próxima a vosotros, a vosotros, gracias ahora le damos el paso a Jaume que ya está sudado, cansado pero ha sido muy paciente sudado no, no es sudado no para darnos su Buenas tardes, uh, queridos y queridas negocianos y negocianas. Uh, bueno, yo creo el, el tema de alas está para hablar mucho, ¿no? Yo creo que todos nacemos, el ser humano es un ser que nace con alas, ¿no? El problema es que luego, pues, conforme las vas intentando utilizar más, pues como que te las van recortando, ¿no? Y lo que es peor es que aprendes tú mismo a autorrecortarte tus alas, ¿no? ...y limitarte a, a aquello que te dicen, ¿no? Uh, a mí me contaron un cuento que es también con animales... No es, ...no es con pájaros, es con elefantes... ...pero va un poco por el tema de las alas... ...porque también los, los elefantes también tienen sus alas, ¿no? Y contaba el cuento de que es un padre que lleva a su hijo al, al circo y allí pues ve espectáculos muy bonitos de fieras, de leones, de tigres, trapecistas y hay un espectáculo también muy majo con elefantes. Bueno. Total que acaba el, el espectáculo salen el padre le dice al hijo y dice, bueno, y dice, ¿cómo cómo te ha parecido el el espectáculo? Ah, pues me ha gustado mucho. Y en estas que ven al elefante que estaba actuando le ven cogido un elefante grande que pesaría varias toneladas, le hubo encogido a un pequeño palo y atado al palo. Y el niño se lo queda mirando y dice, papá, dice, ¿cómo está este elefante aquí? Dice, mira, dice, pero ¿cómo no, no, no, no rompe el palo y se va? Dice, bueno, y dice, es que este elefante lo ataron al palo cuando era pequeñito. Cuando era pequeñito el palo podía con él y él no podía escaparse del palo y aprendió a quedarse al lado del palo porque no se podía ir y ahora que ya podría ir, ahora no se va, ¿no? Entonces a veces nos pasa un poco eso, ¿no? Que nos cortan las alas de pequeños y cuando ya podríamos volar entonces ya casi nos hemos acostumbrado, estamos como atrofiados, ¿no? Y, y bueno, ese era mi, mi pequeña reflexión. Muchísimas gracias, Jaume. Fantástica. especial porque sí, considero que sí que muchas veces, muchas personas que le han cortado las alas o se las han truncado, olvidaron volar pero eh, siempre voy a, a recordar que la naturaleza es nuestra maestra donde una hoja se cae en el otoño, en la primavera puede volver a salir por tanto, todo aquel que le han cortado las alas piensen que sí que pueden volar, solamente lo tienen que imaginar, y cuando el cerebro o el pensamiento va adelante, el alma lo materializa, para eso tenemos un espíritu que anima este cuerpo, pues yo los invito a todos a volar, no dejen de volar, y aquí hay algo que a mí me gusta, que dice que se de brazos robustos, blandos, fragantes, y sé que cuando envuelven el cuello frágil mi cuerpo como rosa besada se abre y en su propio perfume lánguido exhalase ricas de sangre nueva las sienes laten mueven las rojas plumas internas aves sobre la piel curtida de humanos aires mariposas inquietas que sus alas baten y damos paso ahora a Youssef, Youssef por favor te acercas a nuestros micrófonos que estás ahí también como ya un paciente maravilloso una personalidad exquisita precisamente por esa esa expresión que tiene interna y a su alrededor para mí Youssef es un ala que cuando se pliega eh, expresa eso, paz tranquilidad, amor. Me encanta, me encanta tenerte cerca. Gracias yo también de estar aquí. ¿Qué nos traes, Josep, sobre Alas? Uy, resulta ver que como he estado cuando he venido, he ido a la cocina, he estado aclarando un poquillo porque lo había hecho en borrador. Yo a decir así, si no me lío tanto, y puedo por lo menos decir algo. Vamos a ver. Alas, Radio Nicosia en mi infancia, con mis alas recién estrenadas y con la ayuda maternal y paternal, conseguí guiarlas hacia mis amigos, familia y vecinos del pueblo, irradiando alegría y felicidad en torno a ellos, dejando así muy buenas perspectivas para un futuro que se vislumbraba muy prometedor. Pero unos pocos años después... Un disgusto que, que precedió a la muerte de mi abuelo empezó una inesperada decadencia en mi carácter y forma de comportarme. Los años vinideros, mis alas quedaron aquí en el suelo. La enfermedad empezaba a hacerme en mi ser. Mi conducta dio muchos disgustos a mis padres. Mis alas, que, lo, que, no, que no lograban remontar el vuelo, me llevaban sin rumbo fijo e inseguro por el suelo, a una oscuridad que iba a durar muchos años, los cuales acabaron con mi ingreso en el psicótico de Torriguera. La intuición de ir ojeando lo que sucedía a mi alrededor empezaron poco a poco a resucitar mis sentidos, que estaban muertos totalmente, o quizás simplemente dormidos. Porque éstos se fueron despertando y dando órdenes a mis alas, las cuales, no, las cuales no tardaron nada a ponerse en funcionamiento y de nuevo volaron para satisfacer un sinfín de necesidades que sirvieron para repartir amor, cariño y alegría a muchos compañeros y a mí una gran satisfacción, viendo que era capaz de poder prestarles mi apoyo y ayuda». Mis alas y yo estábamos contentos porque seguíamos el camino que nos parecía correcto. Durante este tiempo siempre hubo quien intentó parar a mis alas, pero ellas tenían mi apoyo y el beneplácito de muchas personas. Iban a pasar todavía algunos años para que una persona diera a mis alas esa energía que le iba a dar a mi vida un giro del 100%. Cerca de los 40 años... ...dió lugar del hecho... Esta, ...esta persona me ofreció la oportunidad... ...de salir de mi hábitat... ...saliendo a estudiar a una escuela de adultos... ...y relacionarme con gente de la calle... ...tuve un ictus de miedo... ...pero reaccionó enseguida... ...y decidí desplegar del todo mis alas... ...y lanzarme a la aventura... ...el atrevimiento fue un éxito... ...y logré salir victorioso de esa primera y seria apuesta a los 50 años después de terminar mi experiencia seguí volando ahora nuevamente en mi redil siempre haciendo cosas nuevas y siempre con amor con fe y esperanza y esa esperanza culminó con la salida de Torrivera y el ingreso en una residencia en una residencia San Rock se convirtió en mi nuevo domicilio Y allí, por primera vez, viví experiencias que nunca podía imaginarme. Trabajar de voluntario en el Ateneo de San Roc ir a todas las fiestas mayores de Badalona, San Edeán y Barcelona, encontrar una compañera con la cual estuvimos de pareja tres años. Y lo que más ilusión me hizo fue el encontrar Radio Nicosia, donde además de colaborar en la radio... Llevo un año y cuatro meses, he encontrado a, un a unos magníficos compañeros y compañeras. Ahora, a mis 64 años, aunque un poco agrietadas por los años mis alas, siguen junto a mí. Y nunca me descuido de engrasarlas, porque espero que las tenga a mi lado hasta aquella ella, hasta todo lo que me quede de vida. Fuertes, aquí tenemos a alguien que vuela muy alto, muy alto, muy alto. María, bienvenida. Hola, buenas tardes. Bueno, yo tengo un texto aquí que he escrito y quería poner una canción que escribí porque las alas también me recuerdan que, que bueno, que me cortan las alas en el sentido de que yo quiero amar a mi hija y no me están dejando, ¿vale?, Entonces le escribí una canción que, sobre todo el final, habla de ella y quería ponerla después del texto a ver si... Pero la oye. cantarás, ¿no? No, la pondré, la tengo grabada, no me he traído la guitarra. Vale, perfecto, igual. A ver, igual. ¿se oía la otra vez o no? Sí, con el micro, sí, sí. pones así de Vale, micro. pues luego la pongo. A ver, alas, las alas. Alas con las que nacemos, para así poder volar, son aquellas que nos niegan los que niegan la verdad de que somos viento en popa, nos enseñan la maldad... de ser todas las cadenas las que mandan en la mar... a las que saben de cosas que no viene al caso contar... pues reales o artificiales no es lo mismo en realidad... pues volamos con las drogas, no volamos en verdad... no creamos ser tan libres que caemos al final... pues todo, todo tiene un precio, pues será la libertad... la que acaso se resiste, pues son estos en verdad... no se vende, dice el duende que te viene a ti a contar... Que todo es lo que parece, pero loco es en verdad lo que nos hicieron los apuestos hombres de tu loco andar. Pues lo siento, dice el viento, que en tu nombre viene a dar cosas a los que se hicieron locos sea uno verdad. cuál el loco padecer de los que habitan hospitales en la mar. Nuestra tela está presente, pero no nos la quieren dar. La sentimos libre en el viento, con cadenas de verdad. De verdad es que no siempre son tales, pero eso que más da. Ya tenemos la etiqueta y con eso vete a andar. Renacemos en el tiempo que queremos en verdad, alas son las ondas que tenemos en el viento, ¿qué más da? Pues a mí sí que me importa, que nos dejen de una en paz, puesto a los que rechazaron aquel tiempo nuestro bello y loco andar, fueron los que no se atrevieron ni siquiera a volar. Alas en el viento, alas en el mar, alas que adolecen sus recuerdos de ultramar. Cuando todo era tan bueno, donde estamos al final y también en el principio de este nuestro loco andar pues todas las son girones de esperanza y libertad, y eso es algo que resiste, en el fondo, a marchar. Como aquellos que se marchan, ya volaron, no es verdad, ya tan solo nos queda decirles que descansen en paz. Bueno, y la canción, a ver si la encuentro. aquí. Okay. trepidantes hay de vos enloquedidos hay de bichos hay en sus bichos hay de bichos hay en sus trechas de leones que matan más allá de la paz de canciones que aman en cualquier diferente Ayer l'arte de d'arte, ayer l'arte de Gracias María, De nada, yeah. creo que ha sido eh, preciosa tu canción y te exhorto a que a que sigas cantando, a que sigas componiendo Te dije que tu vuelo era muy alto y creo que, que todavía puede llegar hasta las 9 Pero me llevan hasta por debajo del suelo, también te lo digo Es ¿eh? lo que te permite tocar las estrellas, piensa que el árbol, mientras más busca la luz del sol, más entierra sus raíces yeah. Y te ha tocado ser como el árbol Bueno, como a muchos que estamos aquí. Entonces, que las ramas crezcan, sigue buscando luz, no importa que las raíces se sigan enterrando, porque te harán muchísimo más fuerte. Gracias por haber estado aquí con nosotros en esta tarde de Espacio de Alas, muchísimas gracias. Gracias ti, Por haber pero, compartido sí. conmigo, y damos la bienvenida ahora sí, al grupo de... Ponemos una cuña y nos, nos organizamos, ¿vale? Que no están los micros y todo. Ahí vamos. nicosía, locuras en el estado puro, 91.4 contra banda FN somos iguales. 91.4 contraband de FM. cosas por la gente que hay nunca os encontraréis solo 91.4 contrabanda efe your heart is in it's only yours eso qué bonitoumbia subo por la orilla pisando la pla pecadores sacando la radio suenan los tambores suena mi tambor suenan los tambores suena mi tambor vamos adelante y no puedoparr los pieto a tanquear de que ponerse a menear como adelante no puedo chuparar los pies a tanque de que ponerse a menear llevo un regalito para los santitos llevo mi ofrenda para ymaya llevo un regalito para los santitos llevo mi ofrenda para ymaya para ti, no quiero estar más triste y me hace feliz el verde de tus aguas, traigo para ti no quiero estar más triste y me hace feliz tu gran inmensidad Una estrella ira, wow, una chereya, wow, wow, eso, cumbia, en la radio Nicosia, wow, ¡Vale! Llego por la orilla, pisando la playa, están los pescadores sacando la raya. Suenan los tambores, suena mi tambor. Suenan los tambores, suena mi tambor. Vamos adelante, y no puedo yo parar. La fiesta de que ponerse a menear. Vamos adelante, y no puedo yo parar. La fiesta de que ponerse a menear. Llevo un regalito para los santitos, llevo mi ofrenda para Yemayá. Llevo un regalito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 Indeed. y ese escándalo y esa gente quiénes son estamos hablando de alas, de romance y se ha metido una gente aquí con un escándalo que me tienen a todo el mundo meneándose y moviéndose, todos quieren bailar ahora y esto qué cosa es quiénes son esta gente pues la Ana Sol y el Darío que están aquí en el estudio acompañándonos unos viejos amigos de Galen y Cosa o desde hace por lo menos 6 o 7 años Uno es, vino desde Argentina con Chesutaka, Lana Sol y el, chi, eh, bueno, y el chico es de La Chinga que también ha tocado con nuestro disco y han estado en el disco del décimo aniversario y bueno, son amigos de siempre que siempre han venido a esta casa y han sido bien recibidos y nosotros estamos muy contentos de que se acuerden de nosotros y que vuelvan y que vuelvan más allá de los tiempos que perdure esta Radio Nicosia aquí en nuestra Casa de Contrabanda. Ana cuéntanos. Bueno, buenas tardes gracias por invitarnos, estamos acá muy contentos y bueno ¿Qué quieres que te cuente? ¿Cantamos una canción en nuestro dúo estreno? ¿Siempre han cantado porque... o es que se forman ahora como dúo? Mm, ¿Cómo se iniciaron? No, en realidad yo tengo un proyecto que se llama Ana y la Candela, Ajá. que eh, vengo tocando hace rato, y bueno, y a Darío lo, lo secuestré para esta tarde, <ríe> y bueno, tocan la shinga, pero bueno, como somos amigos, está estamos compartiendo también la música. ¿Y tu proyecto lo llevas adelante o es que vas a reiniciar ahora con esta este rapto otra línea? No, no otra estoy aquí, línea? estoy aquí tocando. ¿Dónde y tocas? Y he estado tocando por toda Barcelona. Ahora, el viernes que viene voy a tocar una, en la fiesta de Poblenó, el 9 de octubre en Gypsy Lou. Pero bueno, ahora no me acuerdo la dirección exacta, después ahí la voy a mandar. Pero bueno, ando tocando son? por ahí. ¿Cuántos son ustedes? ¿Cuántos son ustedes? En Argentina hay una banda... Y aquí somos cinco este los eh, la banda La Candela va de Barcelona, somos 5. Y son así tía, tan movidas todas las canciones y hacen bailar a la gente. Sí. ¿Y se mueven tanto? <ríe> en realidad más porque estamos con muy poco para poder hacer, lograrlo, digamos, pero sí. ¿Y tienes algún proyecto de disco? Tenemos de... un disco que yo creo que lo traje para acá, pero si no lo tengo, que se llama Justiciera, que Ajá. hace un año vengo presentándolo y lo tengo en mi moral pero ahí después se los voy a dejar y sí, estamos como la idea es que esas canciones rueden por el mundo ¿y cuál es la temática fundamental de tu, de tus canciones? de, de bueno, hay un, poco, hay un poco de todo pero un poco es como mi perspectiva de la vida y sobre todo como son canciones que tienen más una visión humanista y de construir y bueno, mis experiencias también hay canciones de amor algunas cumbias pero tiene mucha temática social que son un poco cuestiones que a mí me preocupan de la vida y del mundo. Entonces son alas también, ¿no? Sí. Eso que tú nos traes. Bueno, es que todos los días uno está peleando porque está alita salga volando. Es como, de eso se trata también, Pero ¿no? ¿tú crees que realmente los seres humanos tenemos alas que podemos eh, us usar, que las tenemos dormidas y aunque otros han emprendido vuelos hay todavía por despertar? Sí, de eso se, me parece que de eso se trata la vida, ¿no? De justamente uno estar mejor y de volar por los sueños que tiene, ¿no? Sí. Pero es difícil a veces como que se uno se va encontrando con obstáculos que hace que las alitas se queden ahí estancadas y después salís de nuevo. Pero atrás. ¿sabes qué? Mi recomendación es que nunca dejes de volar. No te pares nunca, no te detengas jamás. Porque, como dice esta canción nuestra de John Manuel Serrat, puede ser, uh -huh. se hace camino al andar, ¿no? ¡Música! Yo... ¡Queremos música! Yo... ¡Música! ¡Por yo favor! Yo ¡Música! ¡Música! Pi yo, yo pienso que se hace ruta al volar. Bueno, secuestrado, ¿cómo te llamas? Darío. ¿Y qué haces, Darío? Hombre, nos vamos no. a quedar sin música. ¿Qué? Es a que no tiene que hablar, es ¿eh? lo que tiene a que ver, tocar música. A cuándo tocas? ¿De eh, cuándo toco la guitarra? Sí. Y no sé, de los 17 años. Entonces es y tu vida, 30, ¿no? Es tu sí, ala. Sí, y antes a los 9 empecé con... ¿Y tienes composiciones? Eh, sí, pocas, pero la verdad que son mejor que no salgan de mi casa. ¿Y qué te parece esa, el, este binomio nuevo? Este binomio... Bien, bien, me gusta. Sí, por ¿Tenemos otra cosa más? ¿Podemos escuchar? ¿Qué título? Esperanza para que las alas vuelen. Pues adelante con Esperanza. Mm, okay. Tá, ahí estamos. Esperanza no nos abandone Sabiduría y protégenos Para nuestros corazones Del sufrimiento y del dolor Esperanza no nos abandones También anhelando, vamos caminando Subiendo y trotando, construyendo el día Marchándonos por la vida Subiendo por la cima, escalando la montaña Llamando contra mar, surfeando por los ríos Estamos esperamos, venimos, creamos Vamos y venimos, buscando el camino vivo Que hable de un mensaje, mensaje positivo Que saque los malos momentos negativos Y unimos nuestra ciencia, imitando la conciencia Esa es nuestra verdadera esencia, con nuestro Nuestras acciones Humanitaria, solidaridad, revolución protégenos ampara nuestros corazones del sufrimiento y del dolor ¡Uh! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Ana eh Ana Sol, Ana Sol, Ana Sol, Ana Sol. Estamos muy agradecidos por estos regalos que nos has traído, creo que todos todos los necesitábamos porque toda la tarde de conversar y de filosofía y de intentar eh, despertar el ser eh, en todos los seres humanos, sobre todo en los negocianos que tanto necesitan volar, recuperar esas alas, pues más que agradecidos, pues ahora estamos exigentes. <risa> ¡Queremos otra! ¡Oye! ¡Queremos otra! otra! quiero decirles que yo soy súper fan de Nicosia, de la radio y de los vengo siguiéndose mucho y nada, estoy súper orgullosa del trabajo que hacen también, entonces que para mí es un honor y para nosotros estar acá Y compartir, traerles aunque sea unas canciones, ¿no? Ay, no te olvide que ya que estás aquí en Barcelona, puedes llegarte a Cuba también. Ah, wow, bueno, eso sería... Estás invitada, ¿eh? <risa> Ese es mi sueño. ¿Eh? Estás invitada, <risa> estás, wow, estás wow. invitada. Bueno, Tenía algunas cosas que con hacer, con pero la las última, cancelo. <risa> nos vamos con la última y sí, se puede, se puede. En eso estamos. Bueno, una canción de amor. Ya se Les repito las gracias por haber estado aquí recuerden que Nicosia siempre tiene las puertas abiertas para ustedes que, que que vuelan ya y para todos aquellos que quieren volar Nicosia cada miércoles de 4 a 6 es un espacio para ti nos vamos y que tengan una feliz semana un feliz año y una feliz vida. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a Adriana Sol y también gracias a Mar, que está haciendo acá un trabajo de muy muy reconocible que es que está tuiteando todo. Ah. Por primera vez en la historia estamos con el programa en vivo en Twitter, así que Qué bueno. Sí. Una buena tarea. Gracias por estar acá. Vaya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 Creemos que de una u otra manera todos llevamos de cierta nicosía dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien se paró en dos nicosías, pero nosotros viajamos constantemente de un lado al otro de esta frontera. Y es desde este dualismo y de este vaivén que vamos a contar esta historia que es tan real y legítima como cualquier otra. ¡Bravo! Quiero ah, sí, no, la verdad. Dentro, sacarme una foto?